redundante hablar de, de este tipo de personajes, eh, la verdad, la entrega, el sacrificio, el corazón, la mentalidad, eh, un jugador siempre pro equipo, eh, siempre ha facilitado las cosas para el trabajo,